Nosotros somos los dueños de las calles, Florencia 13, de Santa Chila. El Yossi Locote, Rap. Vamos tumbados, los tramos aguados, la paz en la cara, bajada a la escuadra, Malditos, cabeza rapada, que Santa Cecilia está controlada Separan los carros, Por Joaquín Amaro se asustan de ver Nosotros, Los solos tumbados, todos bien tatuados, el barrio plaqueado Somos de guanatos, los florencianos que prendan el ruido Que truene las soldas y que se oiga el duque La que tira el dios Isabel dedicada a toda mi clica Ya saben soldados, guanatos calipas, Prepara el oído y relaja la mente Decidido en el pitpollo alfos esparza, llega la noche se junta la raza unos bloqueando, otros pisteando y con las rucas otros cotorreando la raza cotorreando <risa> Cholos malvados, cocorrafados en nuestra esquina Florencia rayamos, con nuestros tramos siempre planchados, baños azules siempre cargamos Trolos malvados, cocorrafados en nuestra esquina, Florencia, rayamos Con dos ramos, siempre planchados Baños azules, siempre cargamos Todos bien puestos, pa' la misión El machín responde, aquí traigo el fogón Fiestas y parrandas, puro desmadre hijo torreando siempre en la calle Así es mi raza, así es mi gente Y los chavalas, aquí no se meten Tiren el once, en las esquinas Sagen un pase, tomemos tequila Es la Florencia, es mi familia el maniaco de Santa Cecilia, in controlado, todo el terreno Aquí fumamos, puro veneno, somos soldados, Puro sureño, Guanatos, Calipas, somos los dueños La F-13, puro guerrero Saben, disfrutamos, bien relajados Ni del gobierno ni nos preocupamos En nuestra esquina, siempre parados. Yo los malvados Florencia rayamos, con nuestros tramos siempre planchados, paños azules siempre cargamos, los malvados, cocos rapados, en nuestra esquina Florencia rayamos, con nuestros tramos siempre planchados, paños azules siempre cargamos. Hola Mary Wells, que se oigan las soldis y recordemos a todos los zombies. unos ya se fueron, otros aquí estamos, y todos juntos brindemos hermanos, oye yo y loco, el que Rimando, y siempre oldies, SE está escuchando pues son maldito loco florenciano y de las calles soy veterano Saludos a Derby, al cabello y al gramo, no se me olvida mi compachayos a toda la raza que está brincada, nueva familia, nuevos soldados, ya saben, chavalos, pues que aquí estamos. Y si se meten aquí los quebramos, Sube EL ruido, prendan los carros, vamos a darles, vamos a puentearlos. Saben que somos hacer malvados. De loon los tumbados, sabe la F, el sur de guanatos Conecta califa, nos vemos a ratos, sigo con mis soldius y me pummungayo La Florencia 13, Southside El Josie Locote, no pasa el tiempo, on this rap Al psycho loco, al chino, esterao 재미za arts... en los Terminales okay, Santa Chita okay. oh. Yeah. Oh. Big Lawrence game